Amables oyentes, hasta ahora hemos hecho una introducción del Islam, hemos comentado la vida de Mahoma y hemos informado acerca del Corán. Pero a partir de hoy vamos a ocuparnos de las doctrinas del Islam para compararlas con las doctrinas cristianas y las judeocristianas también, de modo que todos quedemos suficientemente ilustrados acerca de estos temas tan importantes. Como hemos explicado otras veces, el mensaje religioso clave del Islam, de las enseñanzas de Mahoma, es el monoteísmo, es decir, hay un solo Dios. Aunque en el Corán siempre se representa a Alá hablando de sí mismo en plural, nosotros, nos, nuestro, pero es lo mismo que en el Antiguo Testamento, en la Biblia judeo-cristiana donde Elohim, Dios, también habla en plural y todavía esto lo hacen en el lenguaje oficial algunos personajes del mundo moderno, particularmente los gobiernos, algunos monarcas, algunos reyes y también en cierta literatura. De todos modos, el Corán enseña claramente que existe un solo Dios, cuyo nombre es Alá. Ustedes saben que el monoteísmo del Islam, el monoteísmo maometano, tiene un origen triple. En parte proviene de esa visión interior que tenía el propio Mahoma, de la definitiva unidad del Ser Supremo del Universo. En parte también de un aprendizaje de esa idea que él adquirió directamente del monoteísmo judío que él llegó a conocer. Y en parte también de su reacción consciente contra las ideas de algunos cristianos sirios que habían transformado a la Trinidad en un concepto de tres dioses, habían formado un triniteísmo. Por eso hay más de 12 pasajes en el Corán que protestan contra la absurda idea de que el Ser Supremo no pudiera entrar en cualquier clase de relaciones sexuales con una mujer para engendrar a un hijo de Dios o que la unidad soberana se menoscabase dividiéndose en los tercios de la llamada Divina Trinidad. Porque para Mahoma y para sus seguidores, el riesgo existía en que el concepto de Trinidad se transformase en el concepto de tres dioses, más o menos la crítica que hacen los testigos de Jehová, a los cuales nos referiremos más adelante en otra serie de pláticas. Por supuesto, en el cristianismo auténtico no aceptamos la idea de tres dioses de ninguna manera y Mahoma no lo aceptaba en ese tipo de cristianos sirios tampoco. El Corán, repito, sostiene que hay un solo Dios y que ese Dios es Alá. Por eso este libro contiene algunas elevadas descripciones del creador omnipotente y benéfico que son enteramente aceptables, tanto para los judíos como para los cristianos. Hay una hermosa descripción de Dios en el famoso versículo llamado versículo del trono o versículo del poder, que está frecuentemente escrito en las mezquitas. En la teología mahometana, en la teología ortodoxa del Islam, se han analizado y clasificado siete importantes versículos características de ala absolutamente uno que es la primera característica principal atributo afirmado repentinamente y repetidamente en el corán atributo 2 omnividente atributo 3 omni oyente atributo 4 omniparlante parlante atributo 5 omnisciente atributo 6 omnivolente o inescrutablemente irresistible y atributo 7 omnipotente Además hay 99 nombres de Alá que se repiten en el rosario maometano el más frecuente y el único que se emplea en unos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 siempre a Alá, y se lo representa también como amante, Badud. Pero las personas a quienes ama Alá son aquellos que hacen el bien, aquellos que siguen a Mahoma, aquellos que creen y obran rectamente, aquellos que combaten por su causa, y Alá no ama ni a los orgullosos ni a los vanidosos. El principal mensaje práctico de Mahoma acerca de Alá fue que él castigaría a los malos y recompensaría a los buenos, porque Alá es loado, es alabado frecuentemente como un ser misericordioso y dispensador de perdón para con las personas que se someten a su soberanía. Como ustedes ven en todo esto, la descripción de Alá es muy parecida a la descripción que haríamos del Dios judeo cristiano, mejor dicho, el Dios descrito por los judeos cristianos en su literatura y en su teología. Pero como hoy terminó mi tiempo, seguiremos otro día, amables oyentes.